MUNDOFONÍAS fonías Era. ¿La? Esto que estás escuchando es Mundofonías, un programa dedicado a las músicas de nuestro planeta, a recopilarlas y a difundirlas, que lo hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, y que abríamos en esta ocasión con Música de África. Va a estar muy presente África en esta edición de Mundofonías. Oigamos a Samba Touré desde Mali. Este cantante y guitarrista con su nuevo disco, Álvala, del que hoy hemos el tema Ayeshira Siravila. Y después del tercer disco de Samba Touré, uno de los perpetuadores del legado del gran Ali Farka Touré, seguimos en Mali, pero nos trasladamos al norte para disfrutar de la música, de la cultura Tamashek la cultura Tuareg, como habitualmente se la conoce por aquí. Es el grupo Tamikrest. Su nuevo disco también se publica a través del mismo sello que el anterior. Glitter Beat, se llama Chatma y nos vamos a quedar con este Imanimbas Ziun. Música del desierto, música nómada en esta edición de Mundofonías. La música de Tamik Rest, el pueblo Tamashek, el pueblo Tuareg, representado en grupos como este que estamos escuchando con su disco Chatama. Seguimos con más música del desierto, en este caso con música de un artista saharaui, Asisa Brahim y su último disco, Sutak, que quiere decir algo así como tu voz y que también, como el anterior y el anterior también de Sambature, son discos del sello Glitter Y como suele ser habitual, los artistas saharauis reivindican esa situación de verse privados de estar en su tierra. Es Asisa Brahim. În ziua în care am ajuns, Let be dead.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 No boyfriend, no beer. They're presidents of crabs. Mm -hmm. hey, I'm a crab. Crab. Head no door, pull your coat. level, level so the bumbo. The on The combo. The mule tumbles. so we tumbles. Head no door, pull your coat. The bumbo. Hands on level, the bumbo. The kid on The combo. The mule tumble. so tumbles. Hey, seguimos en Mundofonía, seguimos con músicas africanas o de inspiración africana y estábamos oyendo discos o algunas de las últimas referencias del sello Glitterbeat, un sello que a nivel europeo pues publica interesantes trabajos con bastante repercusión entre los amantes de las músicas del mundo y que no es el único que trabaja con estas músicas africanas. Por ejemplo, en Barcelona, recientemente se fundaba un nuevo sello discográfico Slow Walk Music, música de paso lento, podríamos decir, impulsado por Javi Zarco, es uno de los personajes que ha estado ahí en toda la movida del mestizaje barcelonés de los años 90, etcétera, etcétera. Pues bien, ahora está apoyando músicos africanos y también con inspiración en las músicas africanas. Lo que hemos oído es el grupo Alma Afrobeat Ensemble grupo ya con trayectoria previa a este último disco suyo un disco que se llama Life No Get Duplicate la vida no tiene duplicado y que nos traía esta combinación de ritmos y de sabores africanos y de otros lugares Pues el mismo sello Slow Walk Music nos llega el siguiente disco también de Nakani Kante esta artista de Guinea Conakry a Nakani Kanté, esta artista, cantante y compositora de Guinea Conakry afincada en Cataluña. Su disco se llama Saramaya. Oíamos el tema Tone Munfa. Y volvemos con músicos de Mali y también volvemos con referencias del sello Glitter House Records con sus subsellos como Glitter Beat, del cual antes también escuchábamos alguna referencia. En esta ocasión nos quedamos con este guitarrista y cantante, Ben Zabo. Él viene desde Mali y nos trae esta música con mucha energía. Esta pieza que escuchamos se llama San Quentenar Cincuentenario.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 ...y seguimos en mundofonías con música africana... ...en este caso oíamos a Lobby Teraoré... ...con unas grabaciones hechas en directo... ...en el bar Bozo, en Bamako... ...en el año 1995... ...momento en el que este artista... ...Lobby Terahore estaba empezando a experimentar... ...con sonoridades un poquito diferentes... ...con pedales y cosas así... ...y empezaba a ser una referencia... ...él falleció hace ya unos años en 2010 concretamente, pero dejó grabaciones como esta sesión que oíamos dentro del disco Bamako Nights. Era concretamente el tema Sigi Nyongon Sonfo. Y por la maravillosa música de África Occidental vamos a continuar en Mundofonías con otra de las producciones del sello World Music Network y su serie de Rough Guides, en este caso The Rough Guide to the Music of Mali, la música de Mali como la que nos presenta esta interesantísima intérprete Nahawa Dumbia. Será Nahawa Ndumbia, su tema Fanadugule, una de las piezas que se va a incorporar en esa Rough Guide to the Music of Mali, que el sello World Music Network prevé editar en este mes de marzo, el día 24. Seguimos con inspiración africana, aunque vamos a escuchar un proyecto que mezcla artistas de Estados Unidos y de Australia. Se llama Dirt Music, algo así como Música Sucia. Su disco se llama Lion City de ahí le escuchamos el tema Starlight Club.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 doladui sambarani nyuma bini medoladui la non a Baseku Kuyate, intérprete de Ngoni, esa pequeña guitarrita, ese pequeño laúd del África Occidental, que él maneja las mil maravillas y que da nombre al grupo que la acompaña también. Ngoni va el grupo que va con Basecu Cuyate. Esta canción que hemos escuchado se llama Yamako y abre precisamente un disco recopilatorio que no es de circulación comercial, podríamos decir, sino que presenta las músicas que van a estar sonando, que están sonando en el festival, en el encuentro, en la feria Babel Met, que tiene lugar en Marsella entre los días 20 y 22 de este mes de marzo. Una feria, un festival, una exposición en la cual está presente, como no podía ser menos, el equipo de Mundofonías. Por allí estaremos, por allí estamos, y ya os contaremos y os mostraremos las músicas que han ido sonando y las que hemos ido descubriendo en esa estancia marsellesa. De momento, pues nos hemos quedado con la música de Básico Cuyate y también dentro de un poco de Mundofonías estaremos escuchando muchas más de las músicas que están presentes en este Babel Met de Marsella. Y cerramos Mundofonías con más música africana, la de Javib, Cuate, desde Mali, en este tema llamado Terere, dedicado al sonido de los instrumentos de cuerda. Está interpretado en el idioma... Jason que y además encontramos a dos colaboradores excepcionales. Tumani Diabate en la cora y Baseku Kuyate en el Ngoni. Es un tema dedicado a esos instrumentos tanto a las generaciones previas que los han mantenido como a la generación nueva de músicos que siguen perpetuándolos. Es Javier Cuate, su disco So Cierra Mundofonías. Ha sido un placer estar por aquí, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane. Ya sabéis que nos podéis encontrar en nuestra web Mundofonías. Com, escribirnos a radio .com, encontrarnos también en Facebook y en Twitter y por supuesto en las 24 emisoras que a lo largo y ancho de Europa y América nos emiten y que dentro poquito seguramente van a ser unas pocas más hasta la próxima edición de Mundofonías, salud fo senegali on doro be bola malila pase se kuku yete la julu gawa La loc de batramela, julobe cuma la lunie. Cuate alu cuate la contion balula lina. Ali tulu malo. Sireticii batete la julobe songola. Batru se la corabe fuma la lu Pasmana sussol la conteval la liamfa